Un abrazo a la actual Atana, gracias por hacerse presente, su existencia en la casa y espero volverlo a ver dentro de poco. Esta es FM Radio La Charlatana 98.50 Y este es el primer programa, un programa, un, un arranque muy especial de esto que es Vuelan Pájaros Y bueno, primero vamos a, a comenzar eh, saludando a quien. A, mi, a una invitada colaboradora Ella, ella me dice que está así, pero yo la voy a estar invitando todos los jueves A ver si quiere venir a, a colaborar y, co, y co, hacer la co-conducción o conducir cuando quiera porque a mí lo que me gusta sobre todo es el movimiento. Entonces yo creo que eh, nada, también yo creo que esto es, vuelan pájaros, ¿no? Los pájaros también tienen un movimiento, si bien hay un, alguien que va adelante en la bandada, pero eso puede cambiar también. Entonces, tomando, emulando a los queridos pichoncitos, a los queridos pajaritos que tanto me gustan que están ahí en el aire. Voy a pasar el saludo a Rocío Reales. Rocío, buenas tardes. ¿Cómo te da? Gracias por acompañarnos. Hola, Eli. Gracias por la invitación. Bueno, está tímida todavía, Ro, pero ya se le va a Y bueno, y hoy tenemos una invitada para este primer programa, una invitada especial, que nos está, va a estar acompañando con su música y contándonos más de su trabajo musical. Ella es Rocío Huertas. Bueno, hola, Ro, gracias por estar acá. Perdón, Rosario Huerta, pasa que se me mezcla la R. Ellos es Rosario Huerta y le pasa no seguido. Hoy es el día de la CR. Bueno, vamos a estar dentro un ratito con toda si la, la música en vivo y escuchando y disfrutando la en esta tardecita. Estamos ya pidiendo llamar a solidaridad de Que somos sin mate Así que si hay algún, algún vecino vecina vamos, Nos puede estar alcanzando Un poco de agua Que tuvimos un pequeño problema con distancia Pero bueno, vamos a pasarle las vías De comunicación Nosotros Nos pueden estar llamando Si quieren pedir algún tema O hablar algo algo algún comunicarnos algo No, sé no pueden ser al 461-2773 También estamos con nuestros Facebook Siempre y atentos FM Radio, espacio La Charlatana, FM Radio eh, con F de FM mayúscula, espacio La Charlatana con L mayúscula y también estamos con nuestro correo electrónico, también podemos ver lo que busquen a Radio La Charlatana, Radio Esca, con Pop Pero a ver, vamos a rock, con un poquito a la gente que tenés ganas, Radio La Charlatana. Es una radio comunitaria, pero ¿cómo...? ¿Dónde aparecimos sí, sí, sí, sí, acá en el barrio? ¿Dónde aparecimos? ¿Sabés un poco? Si no te cuente. ¿Vos, Ro? ¿Eh? ¿Vos? ¡Ah, Rocío, Rocío! Ahí va, Ro. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? No, no, no. Me repite la pregunta, por favor, por favor. No, para ¿quién para es? que Digamos que Radio La Charlatana es una radio comunitaria, es una es radio que comunitaria que es ¿no? Popular o protegida. y ¿Qué es lo de Radio La Charlatana? Contame, así le contamos a la gente. Oh, en domingo el de segundo por favor cuente que pasa en <ríe> la Nueva York Ellos no saben Ellos no saben todo uno que previa que se llaman Chornakana le llega el café le echan el pájaro la me invitó a esta señorita periodista que me invitó a mí, o sea, Caminos me invitó a mí, a que venga a, a trabajar contigo. Echale <risa> la culpa al mismo <risa> Este barrio que le da mucha a Es un barrio histórico de Bersigemuxi De la capital inmigrante eh, provincial ¿no? ¿Cómo era la fiesta? fiesta de... es la capital provincial de los inmigrantes eh... Bueno, y acá funciona eh, la radio, eh, por ahí quiero contar muchas cosas y bueno, estoy como en ese domingo de... ¿Cómo era? El domingo para la juventud. Feliz domingo para la juventud. Eh, contenta de que me haya invitado Eli a este espacio que, que se está empezando hoy, que se está originando hoy, que seguramente tiene mucha historia por atrás de, de Eli, porque si llega este programa... Eh, a este espacio, eh, a poder hacer este programa, es, es porque bueno, nece, eh, nada, bueno, necesitamos este vuelan pájaros. Bueno, vamos a, a escuchar aquí un poquito, de, vamos a escuchar un temita musical y ya vamos a volver eh, para comentar qué está pasando en esta semana por acá, por, por la calle Nueva York, por nuestro querido barrio. Y bueno, y recordarles que esta experiencia de Radio Comunitaria Popular Autogestiva eh, es una radio que surge eh, por, por el trabajo y la lucha ¿no? de lo que es el Frente Popular Darío Santillán, Corriente Nacional, que esta es una, eh, digamos, una organización que trabaja fundamentalmente en los barrios, no solamente con la comunicación, sino también con los comedores populares, con las cooperativas eh, y, y justamente es tan importante eh, digamos estas experiencias de comunicación para que se conozca que hay otra alternativa posible política y de construcción en los barrios ¿sí? y que de ahí hay un poder popular que también pide pista y que es necesario que en algún momento la gente se saque cada vez más la estigmatización, la discriminación, que se acerque a los barrios, que se acerque a construcciones populares como esta para ver que hay otras formas de hacer las cosas, hay otras formas que hablan de la solidaridad, del compromiso, de la responsabilidad. Tanto nos quejamos, tanto se queja mucha gente de cómo están las cosas, acérquense a la tierra, a su barrio, a trabajar Y a ver qué está haciendo esa, esa persona que está afuera limpiando tu, tu vereda, esa persona que está, eh, que está en el comedor con los chicos, esa persona que está, ¿no? Eh, acérquense y van a ver que hay, otra, hay, hay otras salidas. Hay otras salidas y otras cosas que se están haciendo y muy hermosas por todos y por todas. Entonces, bueno, vamos con este con este pequeño comienzo de vuelan pájaros, vamos moviéndonos hacia un temita musical, vamos a escuchar a Natalia Lafourcade hasta la raíz. Cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas en lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. cuando esqui tu nombre en la arena blanca con fondo azul cuando miro el cielo en la forma cruel de una nube gris aparezcas tú una tarde azul, una alta loma mira el pasado sabrás que no te olvida yo te llevo No, sabiendo que tú y yo seguíamos el mismo camino en otra ocasión Otro corazón en otra relación Buscando una excusa para enmendar mi error ah. Creo que ya perdí el camino hoy No sé si seguirte o regresar Ya no sé ni quién soy La distancia me va a matar No, no puedo engañar mi corazón Las mentiras no le hacen bien y ahora no se sabe qué es peor sin mentirle o confesarle que desde el día en que te fuiste mi teléfono mamá sonó yo espero que desde el día en que te fuiste mi teléfono jamás sonó, esperaba una llamada pero veo que no te alcanzó y desde el día en que te fuiste no he vuelto a escuchar tu voz esperaba que llamas so de los parlantes que estás escuchando FM Radio La Chalatana Los chicos chiquititos del pueblo que solo quieren Panaguay El mundo Lo que, contiene, lo que el que no tiene lo quiere y el que lo tiene quiere, y el día que hice la primera canción y yo tuve que poner un nombre le puse de manera salió a la radio la, la, la. la vida se nos pasa persiguiendo una fortuna el que no tiene lo quiere y el que lo tiene quiere más ganar nunca es más de lo que esperas Así la estrella quiere convertirse en sol y el sol en luna la vida se nos pasa persiguiendo una fortuna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 Un fuerte abrazo a la Torlatana, gracias por hacerse presente, su existencia en la casa y espero volverlos a ver dentro de poco. Fíjate ahí, de todos los parlantes que estás escuchando FM Radio La Charlatana. Bueno, y Continuamos aquí en FM La Charlatana, la radio comunitaria de la calle de Nueva York 98.50 del dial de frecuencia modulada FM. Nuevamente te compartimos el teléfono está silencioso, la gente va a estar durmiendo la siesta, quien no está trabajando quien no está estudiando con el frío, son esos días que realmente uno está adentro de cualquier lado con abrigo, con lo que fuere al teléfono 461 27 nos podés decir cómo estás también hay un whatsapp, que hoy no lo dije ¿no? podemos, se pueden comunicar al 221, que es de acá de La Plata 609-1285, esto ya se los doy sin el 15, ya estamos como medio acostumbrados. Y bueno, Ro, ¿qué está pasando por acá? Que en la calle Nueva York se ven tantos autos, van, vienen, y la gente está hablando de la calle Nueva York. ¿Qué va a pasar este fin de semana? ¿Qué está pasando? ¿Qué se está armando? El río suena, dicen. Trae cosas, y ¿no? Trae cosas. ¿Y qué trae a la calle Nueva York? <risa> Me parece que era la fiesta del vino. Me parece que sí, ¿eh? Ya entramos con el trago de temprano. <risa> Vino caliente, chicas, vino ah, caliente, ¿no? En invierno, invierno vino caliente. Es la decimocuarta edición del vino de la costa y se nos revoluciona el barrio. La verdad es que el, el barrio, en la semana, vos, Roque, has vivido acá. Yo sí. no he vivido acá, pero la transito bueno, un tiempito. Bueno, para, vivir hasta los tres años. De, bueno, para, para, para, pero, para. pero también has andado. Sí, no, ay, de, a ver. Vivimos con mi familia hasta los tres años, porque mis viejos trabajaban en el Swift, tanto mi mamá como mi papá. Eh, nací en La Plata y a las horas me trajeron para acá. O sea, en realidad me trajeron para acá porque mi viejo trabajaba en propulsor, ahí mamá sí en el Swift. Y, y bueno, después me fui al otro barrio. Pero tus primeros obras de vida, tus primeros transitares de vida fueron acá a Nueva York... ...entonces podemos decir que sos una originaria de la calle Nueva York... ...yo vengo de visita casi, soy, soy de Villanueva, del barrio Villanueva entonces... ...pero uno abraza, abraza, se abraza a, a, a lo que es el barrio... ...o al menos es una forma, ¿no? ...que no tiene de elegir sí, transitar sí, los sí, lugares... Sí, los lugares. ...y en esto de abrazarnos estamos viendo, ¿no? ...que, que, que bueno, hace, hace, desde el año pasado... Se eligió eh, lo que es aquí el fondo de la calle Nueva York, que es calle 2, a la altura 174, donde funciona, donde se encuentra el playón del polémico Tecplata, que fue esta terminal portuaria que, que en tiempos de, cuando recordemos cuando Ciol era gobernador. Se montó eh, digamos, ese emprendimiento que supuestamente iba a traer mucho trabajo a la región. Con ah, el del puerto, estás diciendo vos. Sí, ah. en, en, en, ahí en el Plata bueno, como sabemos que hubo problemas, eso dice que está funcionando a medias, pero bueno, dejó mucho, mucho tendría de trabajadores en la calle, gente que esperaba puestos laborales tampoco se dieron. Pero ese predio que está ahí cercano, que es el playón que sería como de estacionamiento, Hoy le da espacio a lo que es esta fiesta del vino de la costa. Se monta un gigante, una gigante carpa. Y bueno, y entonces eso, ahí empiezan, este, esta fiesta es es una fiesta que se lleva adelante, eh, ya como decíamos hace 14 años, eh, por la cooperativa de vino de la costa. ¡Ay, qué rico! Debe ser ese vino. No lo probaste, Ro. Yo estoy segura no. que sí. Harás... No, vale. Esto se acaba. Ay, perdón, ¿puedo decir algo al, al aire? Decilo, puedo lo decir algo al aire. He probado muy pocos vinos de Berizo. Bueno, pero has probado. Bueno, no sé, ya ni me acuerdo cuándo. Bueno, yo, yo, yo te voy a hacer una. no te digo porque soy una catara experta, pero sí te puedo decir que tengo un poquito de. de haberle gustado los vinos de la costa. Es que te vas acercando a cada stand, que justamente eso es lo que uno de los mayores atractivos, están todos los viñateros eh, pre, eh, que son parte de esta cooperativa de vinos bueno. de la costa, y vos te puedes acercar a uno de los stands, que no solamente hay vinos de la costa, vinos afrutados, vinos eh, eh, efervescentes, vinos, eh, sino también hay licores, Hay miel, hay todos los productos eh, eh, también alimenticios y eh, para degustar. Pregunta, o sea, pregunta, profesora. No, profesora. <risa> o sea, sí, un poco de profe hay. Eh, ¿Cuántos productores habrá en esta zona, en esta región de Berizo, Ensenada? Porque supongo que en Ensenada también se cosecha de la uva o no. sabes que no hice esa tarea y te la debo para exactamente qué número constituyen de no, bueno, no, constituyen no, no, para, para, número número exacto no pero las cooperativas funcionan en Senada también o no es no, solamente la, exclusivo de la ciudad de Berizo, la cooperativa del vino de la costa funciona solamente en la ciudad de Berizo ajá pero bueno como les contábamos esta, este emprendimiento estas fiestas se lleva adelante con la cooperativa de la costa de, de Berizo de del vino de la costa de Berizo y la facultad de ciencias agrarias y forestales dependiente de la Universidad Nacional de la Plata Y a su vez te, se convocan, como decíamos, a todos los productores locales, no solamente de vino de la costa, sino de productos eh, no Regional. regionales. Ah, y regionales también. Regionales y eh, a los artesanos, las artesanos de la Para la para, para, para. ¿regionales rámico. de las colectividades también? También eh, están invitadas las instituciones, no solamente lo que son las instituciones como son las fiestas, las, eh, las colectividades que son parte de la identidad bericense, eh, que justamente eh, esto lo que es el, el, la producción de, del vino de la costa vino de la mano de los italianos, ¿sí? trayendo su, sus viñedos y empezando a probar en estas tierras con las particularidades del humedal, que tanto tenemos que defender. Que ¿Es se... por donde hicieron el terraplén? es una de las zonas donde están donde están asentados los, viñ los viñateros ah, también en lo que bien. es eh, fundamentalmente lo que es la isla paulino ¡Ay, qué linda ¿Eh? la Isla Paulino! ¡Vengan a la Isla Paulino! ¡Es hermosa! Allí van a encontrar también muchísimo, muchísimo de los productores, por ejemplo, vamos, vamos a nombrar algunos eh, de los productores, que, al menos los que más conozco, que son Don Renzo, que es uno de los que siempre está muy presente, que es uno de los más antiguos dentro de la cooperativa, eh, lo que es los viñedos de, de lo que es Leo Coraza, de la bodega Leo Coraza, la bodega de, de los Simonetti... Bueno, esas son como tres de las más conocidas, pero bueno, son muchísimos más, ¿no? Yo me decías ¿cuántos? son no sé que, es, creo que me han recuerdo el año pasado, había 15. O sea que dentro de la isla también hay productores de, de la uva. Por supuesto, ahí están los viñedos, justamente, que es esta uva, que es una uva, una uva, que es un bareté, que es como una uva chinche, se le llama. Eh, y lo que da la ya... Está... famosa parra que nace en los otros barrios de la ciudad de Berizo. Exactamente, Uba Chincho Chinchilla se le llama también conocida el nombre, esa de ahí se produce el vino de la costa. Pero como bien te decía, está cayendo todo el mundo porque vienen los artesanos, vienen bueno? los músicos locales, vienen músicos invitados. A quien le gusta, Estelares va a estar tocando, no es tanto de negro, pero bueno, a mucha gente le gustará también tocan los confites, acá tengo todo el cronograma de la fiesta que les puedo decir que es realmente, bueno, viene una, una actividad tras otra Y les comento que esto arranca el viernes, mañana viernes a las 8 de la mañana, ya se hace la inauguración de la fiesta con los que están de productores. Mañana bueno, ahí... viernes, claro, porque hoy es jueves. Exactamente. Y mañana se trabaja igual, mañana tenemos que trabajar. Y sí, mañana todos los días se trabaja, ya veces trabaja hasta sábado y domingo, o sea, no existe, todo depende de qué trabajo haga uno, ¿no? Pero porque... para entonces, ¿quién viene el sábado y el domingo para la calle Nueva York y para el es centro cívico de Berizo? Viene todo el mundo ah. igual, viene todo el mundo, Mira, acá tenemos acá Rosario, va a estar visitándonos también. Nos vamos, a, vamos a estar degustando con ella seguramente algún día. Qué entonces. suerte, chicas, vamos porque yo no voy hasta el fin de semana, me erizo. Bueno, pero te podés venir en un ratito. Antes Capaz de que el viernes pase. Bueno. Capaz que el viernes me haga un tiempín y pase por la fiesta. Bueno, además de todos estos eventos que van a haber en la carpa principal, también lo que sucede es que le implica mucho a los vecinos y vecinas es que va a estar toda la calle Nueva York, Los vecinos y vecinas han estado charlando. Este martes se realizó una reunión con los vecinos y vecinas que tenían ganas de poner un puesto. ¡Qué bueno! Para poder vender algo, digamos. Sabemos que estamos en un momento en que hay que buscarle la vuelta autogestiva. A veces que el, el trabajo, un solo trabajo ya que nos no alcanza. Por más que haya un núcleo familiar con dos o tres personas trabajando, está cada vez más difícil. Entonces, en estas oportunidades donde viene mucha gente al barrio... Eh, bueno, la gente ha optado por, por eh, va, se van a poner puestos de comida eh, ¿puedo interrumpir sol? un cachito? ¿puedo interrumpir? Sí, estoy supuesto, re pesada interrumpa. disculpe, no, no ¿puedo hacer una pregunta? profesora, pregunta, profesora ¿puedo hacer una pregunta? ¿puedo hacer una pregunta? porque sí, ahora por estoy, favor. como que se me están cayendo un montón de ideas y me estoy acordando un poquito más de la fiesta del vino ahora que me acuerdo, claro vienen hasta productores de otras localidades no solamente de, la, de nuestra ciudad Y ahora que me acuerdo por la 60, por la calle que nos une a otras ciudades, no solamente la calle 60, la avenida 60, la del petróleo. La avenida del petróleo argentino, que la, nos separa de IPF, de allá Bueno, eh, bueno eh, por esa querida avenida y supongo que por la avenida 66 y por la calle Montevideo y por el Puente Roma se va a acercar mucha, pero muchísima gente a nuestra querida ciudad. ¿No? Así es, eh, bueno, y sobre todo la importancia de, de los mapas, ¿no? Digo, yo en este momento, bueno, hemos, eh, estamos compartiendo, digamos, cómo llegar. Bueno, no, perdón, importante. perdón, otra pregunta, otra pregunta. ¿Cuál, cuál es la pregunta ¿En Rob? barco, en lancha, llegará alguien? Mira, si tenemos en cuenta que hay habitantes, ¿no? Que viven en la isla. No, pero mil, no, no, no, para para habitantes. porque nosotros con el puerto y con el puertito para ir hacia la isla, hay un, creo que embarcadero, no sé cómo se llama bien, eh, salían lanchas hacia Uruguay, si no mal recuerdo eso. Mira, no me extrañaría, que porque se, se están, eh, son las anteriores emisiones de, de, de fiesta vino de la costa, ha estado gente de Uruguay, ha estado gente de México ha estado gente que circunstancialmente de Colombia circunstancialmente eh, ha estado digamos por la zona pero también sé que hay gente que ha venido especialmente justamente por la envergadura que está tomando esta fiesta a, a, a, a una a de las grandes fiestas de la ciudad porque después la gran, gran, gran gran, gran, gran, grandísima fiesta es en septiembre, octubre la fiesta de nuestra ciudad exactamente, esa es la fiesta del inmigrante Pero bueno, como bien decíamos, estas otra de esas grandes fiestas donde cada vez se está convocando más gente. Y, y bueno, y justamente en esto que se que surgía ¿no? de los vecinos de acercarse, era esta posibilidad ¿no? de tener también un, un espacio para poder eh, eh, generar alguna venta. Y vamos a estar aquí con la radio, con la charlatana y con nuestro, digamos, este es un espacio que es hermano, que es, que es parte, parte de, también de esta misma construcción, que es el Centro Cultural Mansión Obrera, que está ahí acá a la vuelta nomás en el Pasaje Wilde donde se realizan los talleres para niños y adolescentes. Y bueno, y vamos a estar presente con una, una humilde mellita, como digo yo, mostrando las producciones no solamente del Centro Cultural Mansión Europea, sino también de aquí de Femenal. Qué lindo nada, que puedan estar ustedes también. Sí, también por suerte van a estar todas las instituciones, también se les brinda un espacio a las escuelas. La Escuela 6 de aquí de la calle Nueva York va a tener su, su espacio. Todas las escuelas eh, públicas de la zona y privadas también van a poder tener un, un pequeño stand donde vender eh, lo que gusten eh, para recaudar fondos, sobre todo para los viajes sí, eso La verdad que es una propuesta muy buena que está abierto a todas las instituciones, también los clubes de fútbol, los, los clubes de rugby, las instituciones también, no eh, barriales, van a, estar, van a estar todo Berizo presente. Y van a entrar todo Berizo presente en la Montevideo y en la calle Nueva York. En la Montevideo, no sé, pero sabemos que la fiesta del inmigrante se hace ahí y entran, pero esta es la fiesta del vino y se hace en la calle Nueva York, en esta calle histórica. en Nueva York? Y entramos, porque son tres días. Ah, oh, qué días. bueno! Está el que vendrá va, todos los días, como va. yo que voy a estar instalada instalada en la calle Nueva York. ya En cualquier momento me mudo. Mucha, mucha gente transitando los adoquines de la calle Nueva York. Exactamente, esta calle histórica, qué bueno, tiene mucho, ¿no? Siempre decimos mucho todavía que que que eh, siempre decimos, ¿no? esta es una fiesta muy linda, que tiene mucha gente, pero bueno, hay otras cosas que solucionan en el barrio, ¿no? Siempre lo vamos a decir cada vez que se de la calle Nueva York, yo voy a insistir, la calle Nueva York necesita las cloacas, necesita ir a las cloacas que tienen que ver con la calidad de vida de la gente, más allá de que vengan y pinten hermosos y arreglen la, y ponen una carpa divina y, po y pongan unos están, porque unos están hermosos, hay cosas que Hace mucho, muchos años que tienen que arreglar si no se hacen, pero bueno, ese es otro tema que lo vamos a dejar para otro día. Vamos a un temita musical, ¿sí? Y después ya volvemos con... Ah, un... ah eh, perdón, perdón, ¿Sí? otra pregunta. Eh, ¿A quién vamos a escuchar ahora? Ahora ya te digo a quién vamos a escuchar. Ah, agarraste infradante! Vamos a escuchar... Ya un temita de nuestra invitada, para ir dándoles, porque ella después nos va a tocar en vivo. Entonces vamos a escuchar el tema de Rosario Huerta, que ya digo que... Ah. Rey Mago de las Noches. Ay, la... ah, me ya me Estoy inventando cosas ya, ¿eh? Rey Mago de las Nubes de Rosario Huerta, ese es el temita, vamos a escuchar. Čo chico, chiquitito del pueblo aquel solo quieren pan, agua y juguetes Rey mago de las nubes Que se van hacia otros lugares Hablan bajita, sonri, and neľ po escuchar la canción Rey Mago de las nubes, ay me puse seria ahora, de los, eh, esta canción la escribieron Ricardo Vilca si no me equivoco y León G con su momento supongo que León habrá puesto la voz y Ricardo que habrá puesto, la música, eh, bueno León también supongo que la música, eh, no sé de eso que vos sabés, eh, contame un poquito Rosario. Bueno, De las obras instrumentales que grabó en el primer disco eh, que se editó Ricardo Vilca. Eh, Ricardo Vilca es un maestro mahuaqueño que trabajaba allá en La Puna y en otros lugares de cercanos a Humahuaca, pueblitos de Humahuaca, trabajaba de docente de música. Ay, voy a interrumpirte, sí. ¿puedo interrumpirte? Ricardo, me decís que era docente Ricardo Vilca, sí, Ajá. docente y en esos ¿De primaria? De primaria Y en esos viajes que él hacía de, del pueblo de Mahuaca El central a, a, a los otros parajes este, Escribía y componía Ajá este, Plegaria de Cicos y Campanas, como te digo Forma parte de, de, de un disco que también grabó Conjunto con Guanuqueando con Que lo conocen muchísimo Que es uno de los temas más conocidos de Ricardo Vilca que en su momento lo hizo famoso cuando compartió escenario con, con esta banda de rock muy conocida. ¿Cuál Después será? Que por Moyo. Ah, eh, Divididos. Divididos, Exactamente, cuando fueron al, al Tilcala Rock, allá por la, Ay, los Ay, sí, 90. sí, he visto, he visto Entonces, videos esa, de ese momento. Gracias a esa performática que tuvieron, ese encuentro que tuvieron con Divididos, Ricardo Vilca salió a la luz. ¿no? como compositor, Ajá. Un gran compositor. Entonces, este, esta música, ¿no? Eh, primero se llamó Plegaría de Sicus y Campana, que él escribió eh, para un día 6 de enero. Allá el 6 de enero se, se celebra el día de los Reyes Magos. Acá también. Claro, pero allá se celebra con Sicuris. ¿Allá dónde? En Mahuaca, en Jujuy. Ajá. Entonces, este, se celebra con Sicuri, los niños va, pasan adorando al niño Jesús, haciendo su, su recorrido, los angelitos, y por eso es que lleva ese título. Entonces, León Gieco, haciendo como, como memoria, como una manera de construir ese relato de la música, es que le pone Rey Mago de las Nubes, justamente, y entonces... escribe la letra años después. Bien. Bien, muy bien. Eh, y en ese en esa primera interpretación ¿quién, quién la canta la canción esta. Esta canción no fue grabada por Ricardo. Eh, la primera interpretación que se hizo de, de esta de esta canción fue un arreglo que hizo León Gieco para un disco, creo que era para Bandidos Rurales, me parece. Puede ser sí. Me parece, no estoy segura. Este, entonces la primera versión de Rima de las Nubes la hizo León Gieco Con una orquesta de, de, como, un, como una banda de, de música de, de metales o sea sí. así como Había trompetas, trombones así, como Una cuestión así como de, de música de calecita Es Ajá. muy linda la versión de Y la ahora de la vos la volvés a interpretar Exactamente Qué Porque bueno Sí, es una, es una promesa que le hice al maestro alguna vez porque él fue mi maestro muchos años y compartimos música con él entonces escuchándome cantar un día me dice pero bueno, algún día la, la vamos a poder grabar la vamos a poder grabar y nunca se dio porque yo ya me vine para La Plata a estudiar y ya no nos desencontramos en cuanto al camino y bueno, él falleció este, y yo sin, sin poder rendirle esa promesa así que En el 2014 lo terminé de grabar y lo presenté como, como el, el corte de difusión de, de este disco que estoy sacando ahora, que es Cacerita. Cacerita, qué rico que debe ser ese ese disco. Sí, es un disco que no hemos estado también escuchando y ahora ya nos vas a decir qué otro, otro tema podemos degustar. Pero bueno, justamente eh, les, les comento que, que con Rosario nos conocimos hace muy poco, en la celebración del Inti Raimi, en La Plata, eh, eh, y, y, y nos reconocimos, digo, no uno se va reconociendo en la vida como hermanos, y uno en los movimientos de la vida, ¿no? Digo, justamente esto de, de, de, de los, los pájaros que vuelan, ¿no? este de andar Andar eh, por, por los aires, andar por, por, también por la tierra y ahí cómo nos, cómo nos vamos enlazando y cómo vamos eligiendo esos lugares que son nuestro nido. Rosario, si bien nació allá en Jujuy, eh, está digamos hermanada ¿no? con lo que es la, la ciudad de La Plata y anda siempre acompañándonos también por acá, por Berizo, con, su, con sus hermosos cantares. Pero contanos también eh, más cómo... Sabemos que, que vos también tenés un, un gran trabajo con respecto a lo que es la educación musical de los niños eh, eh, no solamente digamos, es, eh, digamos, eh, tu, tu rol digamos creo que cada uno tiene digo, una, una misión en la vida eh, creo y, y la tuya eh, es, es compartir es compartir la música y compartir la identidad y eh, eh, cómo se es ese trabajo con, con los niños sé que sos, sos docente de la escuela de, de la orquesta escuela. Eh, contanos más de esta experiencia y, y cómo es este transitar ¿no? desde tu música a volver ahí. Creo que debe ser un trabajo ¿no? de una dinámica justamente de este llevar y traer ideas de estos vuelan pájaros. Exactamente. Bueno, eh, yo comencé a trabajar en, en este proyecto hace más o menos tres años. Este... Quien me convoca a este proyecto es, es mi amigo Julián Rossini que también es el productor de, de este disco que estamos grabando. Y, y bueno, con, con Julián y con Edu Morote que también es el percusionista de, de Señor Tomate estuvimos, estuvimos este, craneando este proyecto de a poquito en un momento donde, donde prácticamente había que hacer todo porque no teníamos siquiera un espacio físico para, para ensayar adecuado porque ensayábamos en una, en una guardería y la verdad que no, nos sorprendió muchísimo como a medida que, que, fuimos, que fuimos tocando y fuimos enseñándole a los chicos este es una orquesta latinoamericana ...que cuenta con, con instrumentos variados... ...por ejemplo tenemos violines... ...tenemos eh, charangos... Qué ...guitarras... Hermoso, qué hermoso. ...percusión... Eh, ...y vientos vientos andinos... ...así que a mí me convocan... ...para dar clases de vientos andinos... ...a la orquesta... Y, ...y es un proyecto que... ...del cual yo vengo... ...porque yo soy formada, estoy formada en orquesta... ...toda mi vida estuve en grupos... ...necesitas agrupaciones... De distintas formaciones instrumentales, pero siempre en grupo, ¿no? Siempre eh, Como ¿no? los pájaros, ¿no? ¿no? Que vuelan en grupo, muchos. Hay Todos. pocos creo que vuelan solos. Casi, ¿No? ninguno. Ay, Casi ninguno. Ay, esta chica que pregunta y pregunta. <risa> Entonces, bueno, eh, fue una manera de, de encontrarme con este trabajo que a mí me gusta, que es la docencia fue una manera de canalizar también mis conocimientos porque mm, pertenezco a, a la universidad de la plata y estudié dirección orquestal me gustó muchísimo la parte de, de la instrumentación y la orquestación lo que es el, el armado de los arreglos entonces en la orquesta me dedico también a eso eh, a, a generar repertorio para que los chicos toquen. O sea, ¿no? perdón de vuelta. Sí. Esta caserita debe venir de hace un montón de años pensada, seguramente, sí, ¿no? Claro, así es, así es, así es. es. Caserita es el... es el zumo o el caldito de, de todas estas experiencias. Claro, de toda tu vida. De toda mi vida musical, sí musical de cuando naciste, porque seguro que naciste cantando. Puede ser. <risa> Todavía es un canto a la vida, ¿no? Todavía nueva que nace y la de Rosario aquí acompañándonos sobre todo, un canto que se ha hecho que se ha hecho realidad, que sale ahí con esta voz tan hermosa. Vos trajiste la guitarra y yo entre elegir poner un tema tuyo grabado y elegir que me toques en vivo, me parece que vamos con un temita en vivo, ¿te animas? Dale, hacemos, una y una. hacemos uno y uno. ¿tá? Te tiré la pelota ahí, ¿no? Pero yo veo una guitarra y es... Claro por supuesto eh, voy, a sí, estar, vamos a escuchar, voy a estar acá en vivo eh, digo, para que después quieran venir a participar, porque digo este espacio está abierto para que vengan a participar acá a la radio, todos los vecinos o todos los que vienen a la fiesta del vino, algún día podrían venir también tal vez a participar de esta radio, la charlatana 98.5 y, y pueden estar, mira yo la voy a escuchar en vivo y en directo a Rosario Huertas ¿Cantando una canción de cacerita? Exactamente. Ca pero, pero primero vamos a escuchar, me pidió acá Rosario, vamos a compartir, zamba de una niña enamorada, mientras que ella se prepara, tiene que afinar la guitarra, una de esas cosas que hay que hacer, hay que hacer... Ay, mira mira qué el bueno. El que la sabe sabe, dice, no es sí. la guitarra, entonces de este lado. Y esta chica, Rosario Huertas, ¿ha sido alumna de Ricardo Vilca? Tiene que prepararse, seguramente. Va, no sé, digo yo. Por y entonces vamos supuesto. primero con el grabado. Vamos primero a escuchar Zamba de una niña enamorada de Rocino Huertas y Julián Rossini. Mm. <laughs> They La vida se nos pasa persiguiendo una fortuna. el mundo chica. Los peques, pensamiento de la charlatana. Puedes amar de distintas formas. Sí, sí. Puedes amar un gato, puedes amar un perro, tu pez, mascotas. Puedes amar hasta tu libro, puede ser. No, a mí me re encanta. Eh, amar a otra persona porque te sentís bien cuando amas a sí. o amás a otra cosa ser amado se siente para mí es que se sentiría muy importante porque sentí que alguien te va a cuidar para, para toda la vida cuando te dicen cuando te dice te quiero te amo que hasta se te ponen los pelos de punta ay, ay, ay. te preguntamos a vos que tiene la raya adentro el transmisor, los libros, la compu, wifi, películas, un dispenser, eh, micrófonos, sillas, sí, peluches, sí. el cajón de los cables, esto para hablar, gente charlando. Ďakujem! No! Ahora en estos tiempos a desgustar caseritas, supongo, ¿no? es un tema fuerte porque es muy difícil, digamos, para muchos de los artistas alternativos, yo me denomino. que se escucha la, a, a nivel masa. ¿no? Tampoco es que yo, no sé, entro a, un, a una peña y lleno, no sé, 100 personas, lo sienta, Porque mi música tiene que ver con, con otra raíz, que son la, la, las raíces más andinas. Y la música norteña se escucha muy poco, ¿no? La música andina se escucha demasiado poco. Y en el caso de, de mi búsqueda, que es más que nada yendo para, lo, para la música original, es uno sicuri de dónde vengo y, y, y todos estos ritmos antiguos que se, que se consumían y se tocaban en, en cuestiones más de ritual, que no tenían que ver con, con, con una cuestión ya performática, como la copla, ¿no? que ahora los copleros se suben a un escenario, tienen un, un, un micrófono y cantan, Pero eso no, no ocurría antes. Entonces, como vengo de ese lugar y trabajo sobre ese tipo de música, este, al igual que otros eh, artistas que también están abocados, por ejemplo, a la música mapuche o a la música patagónica, no tienen esos espacios ni tienen tampoco eh, esta posibilidad de hacerse masivos. Entonces creo que, que uno busca esas alternativas en otros lugares como son las radios comunitarias, como son las, las revistas alternativas, como son los espacios de, también como de moverse de a poquito con lo que uno tiene en la autogestión. ¿no? Una pregunta, perdón, perdón, una pregunta. Eh, Cacerita completo, ¿cuántos temas eh, tiene el disco? bien ajá ¡Guau! Wow, ¿Cuánta gente que se junta para hacer cacerita? Ah, yo quiero ir a las grabaciones entonces. pulmón sería, como dice la gente... Qué bueno. O sea, cuatro y medio, ponele cinco. Claro, ya <risa> Así que, claro, que ya está. Bueno, digo, bueno porque hay que ir remando, entonces, bueno, por ahí pueden ser doce. Vamos, vamos, que crecen esos seis, que salen a la luz, fuerza por esos seis temas. el disco, es un homenaje que, que le hago a mi mamá, mi mamá es Potosina, vino a la Argentina a los dos años y a ella le, le debo parte de, de esta cultura andina que aprendí a amar y que tanto me, me interesa y por la que estoy transitando ahora en este disco, así que bueno vamos a escuchar la reducción del arreglo que, que, va, que van a escuchar en el disco. de mi mom Bueno, aplausos. Muchas gracias, Rosario, por estar aquí con nosotras y bueno, está, y regalarnos este hermoso tema. Acá dice Eli que no, que no va a ser la última. Ay, sí. Sí, sí, gracias, gracias. Yo quiero agradecer a Eli por haberme invitado a participar de este primer programa. Eh, ahora le tengo que agradecer de la posibilidad de conocerla a Rosario también. Eh, a Rosario Huertas con su cacerita que, que, que va a salir, va a salir a la luz. Gracias, gracias por este día hermoso. Eh, ¿Puedo pasar dos, tres chivitos cortitos? Siempre. Eh, bueno. ...a todos los bericenses y como, como habíamos hablado hace un rato, desde un principio... Eh, ...vengan a la fiesta del vino, de este fin de semana... Eh, ...después tenemos una actividad en la Casa Hermano Zaragoza... ...el sábado 8 de julio a las 15 horas... Eh, ...se estaría juntando la gente de La Poderosa... ...los compañeros de La Poderosa eh, van a empezar a trabajar en La Plata... ...y entonces está surgiendo el espacio de La Poderosa en La Plata... Y, y este sábado se juntan eh, para conocerse, para, para contar eh, el trabajo de La Poderosa en otras ciudades, en otros barrios, y, y cómo vamos a empezar a trabajar acá en La Plata y sus alrededores, supongo. Eh, por otro lado, en Arana también va a haber un curso de una estufa Rocket, vamos a estar construyendo una estufa Rocket con técnicos que hace... Eh, Hace tiempo que vienen trabajando la permacultura y no sé si se me olvida algún otro chivo, pero bueno, ya nos vamos despidiendo. Bueno, también voy a pasar también un, una invitación. Eh, el grupo de Vientos Andinos Gopi está invitando eh, a realizar... A, eh, interpretará que ellos eh, utilizan lo que es vientos autóctonos, ellos invitan este día, el día de mañana, también viernes 7 de julio a las 22 horas en el espacio Colibrí de Arte y Cultura en La Plata, en calle 10 esquina 59 esto va a ser a La Gorra bueno, también también eh, eh, tengo, ¿no? A mí también me gusta soplar, como digo yo, también toco zicus, eh, así que también son estas experiencias que, que uno siempre está hermanando o, o enlazándose o tejiendo, como decimos, así que eh, ahí también invitamos a esta experiencia tan linda del grupo Gopi Vientos Andinos mañana a la noche, qué fin de semana movidito que tenemos vamos a pará, tener... pará. ¿estos vientos van a estar también en la fiesta del vino? o yo entendí mal no, van a estar el grupo de el maestro el oso ah, sí, sí, un... también el mi docente un docente no sé muy ver. conocido de nuestra ciudad también, muy docente, sí, muy comprometido y sobre todo una gran excelente persona creo que vamos a pedir más horas de en Pájaros porque nos queda corto el programa pero nos vamos despidiendo sí para dejarlos para con más música y será hasta un próximo jueves, un próximo emisión de vuela well en pájaros, gracias Ro por Rocío por estar acompañando. Gracias a y vos, a, espero a ustedes dos. El próximo. Y bueno, y Ro desde ya de Rosario, prontamente más adelante nos vamos a ir contando cómo sigue Como sigue Callerita y la próxima va, viene con tortillas centelleña cayera y unos mates que hoy nos faltaron. Los dejamos por hoy, nos estamos escuchando la semana próxima. Hasta luego. Qué bueno, qué, bueno. qué honor. <risa> qué honor, por favor, tengo la piel de gallina. <risa> qué energía para terminar mi vida.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 Un fuerte abrazo a la colatana, gracias por ser presente, su resistencia en la casa y espero volverlos a ver dentro de poco. sin pensar, y no se nada contra el mal Lo hace sin pensar. No